Todos sabemos que los viajes en el tiempo son una cosa curiosa que siguen intrigando a la humanidad. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que esos viajes en el tiempo son la mejor oportunidad para hacer una sátira política, una reflexión filosófica de alto nivel o por lo menos un insoportable segmento de humor en radio. Y a este fin es que comenzamos hoy con la historia de José María de las Mercedes Urbano Meneses Castro Guevara. ...mejor conocido como el Niño Josema, un miembro destacado del marxismo cubano... ...que está por vivir esta gran aventura que hoy comienza... ...y lleva por ilustre nombre el que sigue, un marxista en la corte del rey Mauricio. Hoy, mi querido Ger Josema, veo que has venido provisto de los elementos que te he comentado, los necesarios para este fundamental experimento para la causa marxista. Ah, bueno, bueno, eh, por supuesto, profesor Stasonovich. Yo he venido con todo dispuesto, con mi piedrita o mis santitos, para luchar por la causa del general, el comandante y la propia dignidad de esta isla misma que pisa mi pie revolucionario, mira cómo pisa. Por un momento pensé que ibas a ponerte a bailar ahora mismo. No soporto mucho esta cosa tan latina de decir algo y ponerse Bailar ha dicho ¡Ah, para la pica, profesor! y ¡Eh, para No, no, no, por favor. No, no, Saca esa música en no, no, no, no. Bueno, está bien. No he escapado de la Alemania nazi para ponerme a bailar, sino para luchar contra los enemigos del comunismo internacional. Y ese es ese el objetivo de la misión especial que te han dado, niño Josema, y no otro. Hoy mismo viajarás en el tiempo. ¿Pero cómo es que dice eso, mi profesor, mi muchacho? ¿Cómo que vamos a hacer viajes en el tiempo usted? ¿Sí que está loco, mi profesor. O sea que no te intriga el hecho de que te dije que vinieras desnudo. Ah, oh, para nada, mi profe, que así se me vaya mejor. Mire. No, no, no, no, no, no, basta con esa música he dicho muy bien. El plan es el que sigue, escucha, Josema. A través de un complejo sistema nuclear que hemos diseñado en el más absoluto de los secretos, viajarás de Santiago de Cuba. En este mismo año, 1966, a 50 años en el futuro, con un objetivo. El objetivo de infiltrar la célula capitalista de mayor peligro para el socialismo cronoglobal. Irás a la Argentina de 2016, Josema, controlada por el temible emperador mauri ¿Cómo? ¿Ese nombre solo tiene ningún apellido de Ma? Deja de pensar con tu mente latinoamericana y escucha los dictados de la ciencia europea. Tu misión es infiltrar la corte del rey Mauri y comenzar a generar un disenso interior que lleve al cisma del poder neoliberal, conservador y alegre. Tenemos entendido que si no actuamos ahora, en el 2019 el rey Mauri creará su propia máquina del tiempo marca Sebel y viajará a diferentes momentos de la historia para evitar que el socialismo se imponga. Ah, pero qué cosa está jodiendo. Josema, en tus manos está el pasado, el presente y el futuro de la revolución. Confiamos en ti. Ahora, métete de una vez en la recámara hecha con caña de azúcar y prepárate a viajar en el tiempo. Muy bien, mi profe, que ya me meto, pero que te voy bailando que te voy ir, vamos, ah, eh. Qué historia tan impar, tan trascendente para la historia de la radiofonía, tan necesaria para ocupar los minutos que nos separan del corte que tiene que ir diez y media de la mañana. Ahora Josema está a las puertas de convertirse en el primer soldado revolucionario temporal, cumpliendo el destino que el título de esta épica historia auguraba. Prepárense para la semana que viene, en donde prometemos la participación de al menos una voz del actual oficialismo en esta historia que hemos dado en llamar un marxista en la corte del rey Mauricio.